¿Cómo nos mate? ¿Cómo les va? Muy buen día Bienvenidos a Esto es Racing en jueves Después de un miércoles a pura selección saca, saca. Donde la albiceleste pone la celestia Subime, subime, subime, subime, subime. Bien. Bien, escucha, escucha, Es la albiceleste Saludos hace... para Mariana que nos está escuchando vía Twitter Mariana vía Twitter, es verdad Saludos, Saludos. a Gustavo Banca que nos está escuchando vía Twitter okay. ¿A quién más? A Lucio, también que nos escucha. Bueno, sal. ¿Cuánta gente escucha esto a eh? Cuánta gente, es verdad, cuánta gente. Si no, no me deja. Decime, eh, cuando quiera. Yo tomo el mate tranquilo, avísame. Avisame. Súbeme, súbeme, súbeme, súbeme. Ahí está vos. Sí, por lo menos vos. Ah, si no nos ponemos contentos hoy, señores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ganó la selección, ¿Sí? Ayer había un Twitter. Sí. Buen día. A mí lo único, que ah, me va, lo único que me pone sí. feliz es que gane Racing. La bueno, selección también es buena. Ayer, había, ayer sí. tenía un Twitter que decía... Ayer um, había un Twitter que decía... Um, algo de la defensa se parece a la de Racing o Los dos entrenan a Argentina y nosotros también decíamos que... Es que la diferencia es que nosotros Papi, no tenemos, ¿no? No tenemos a Messi, no sé. Nosotros no tenemos a decir, pero los dos centrales de Argentina. Bah, un saludo eh, para el Cunabuero, eh, un gran mundial hizo, gran Sergio, mundial el Kool, Sí, el Kool, sí. Sí. El Kool, sí. Es verdad, leí por ahí Qué que bar. creo que el foro eh, se está derritiendo el hielo eh, y le ha llegado a. Y por lo menos parece que se queda fuera del mundial. Eh, sí, así que es lógico, es lógico, ah, es lógico que el heladera se queda fuera. Bueno, eh, sigamos, decíamos, eh, le damos las bienvenidas a todos, eh, como les va, Argentina ganó 3 a 2 Muchas selecciones El día de ayer El hincha de Racing Quiere escuchar Racing ¿Qué, ¿Qué importa Racing, viejo? Basta no, de toda esta mentira de te dice, basta la selección Basta la selección no, te ganes, Yo también ¿Esto que, eh? bah, Yo también lo digo A mí me importa Racing, viejo vale. La selección quiero que gane Quizás nos hacemos un tirito por allá <risa> Quizás nos damos la <risa> vueltita Quizás nos damos la vueltita Un tirito ¿Eh? tirit. Hacemos un tirito Para ver a, a A la selección Y... Pero eso no quiere decir que Que Racing sea lo más importante Es que, mira, si llego a ir Rubinstein, sí. es que Racing me se viajar a ningún lado, che, y Muy él bueno. es esa... Puede viajar a San Luis el 20 de julio. Sí, está bien, bueno, pero te hablo de meter en una Copa Libertadores, por Dios, querido, una sudamericana, algo ¿no? así. Bueno, eh, vamos a lo importante, que es nuestra querida academia, que, como bien dijo Martín, vamos a estar comentándole, ya hay fecha de debut en la Copa Argentina, eh, que hay fecha ya confirmada también de primer amistoso que va a realizar el equipo de Diego Coca que en un rato nada más Leo Paradiso nos va a estar comentando eh, cuál es la situación en este momento de Leandro Grimi quien por lo que sabemos hoy eh, se estaría haciendo la revisión médica y firmando posteriormente su contrato que lo vincula eh, a la institución de Avellaneda eh, y más apellidos sí, que siguen circulando eh, y que Racing está en búsqueda de los mismos lo confirmaba Leo, un par de centrales, algún volante de creación, está faltando, ¿eh? mucho más, ¿eh? y de a poco imaginamos que nuestra querida academia se va a ir completando este plantel ¿eh? para armar un once, vamos a hacer un jueguito, vamos a hacer un jueguito ahí, si sí te prendes, ¿no? Rubíste. Como Nueva York lo que vos quieras, señor, un saludo para Emiliano, ¿eh? para mi amigo Emiliano Feller que está viajando a los Estados Unidos de Brasil eh, para vivir Estados octavos. Unidos de Brasil. octavos cuartos se va a quedar, octavos cuartos y ahí sí. pendiente de Brasil también dice, y sí, con Razi la última vez que viajamos fue a San Juan Y lo que decía, 8 de verdad. agosto de es hace verdad. dos años y igual. por ahí nosotros el lunes metemos una escapadita ¿eh? vamos a ver, y no tranquilo. sé cuándo volveremos vamos 27 a grados en río, yo me quiero morir yo qué lindo que es eh, vamos a armar el 11 hoy pero con lo que hay ...o con lo que querés que venga. Es muy difícil, porque son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, eh, bueno. me vas a hacer... con lo que hay lo armamos... Y no, y no, no, con ah, lo que hay... Eh. No, no, pero pará, pará, pará. Vamos, vamos, sí, vamos sí. a hacer un, un mix. M mix. Porque con lo que hay no llegamos a once. O llegamos a once justo sí, sin sí. tener la posibilidad de, deci de, de, de, ¿De decidir qué? nosotros. Vamos a tratar de por lo menos... ...jugar un poco de lo que puede llegar a venir en cuanto a los puestos... Y en, en base a eso, si querés, te empiezas a jugar, porque si no va a ser muy difícil. sajan el arco? Sí, bueno, sí. ¿Gómez de cuatro? El negrito Gómez va a ser el lateral por derecha, sí. Bien. Uno... No sé si no se va a buscar alternativa por ahí, ¿eh? Porque me parece que la situación de Pichud se complica cada día. Más. Bueno, está bien. Hoy, Gómez... hoy hoy no sé, con eh. esta situación, puede ser Gómez de titular. Después si viene... Si se queda Pichud. Está bien, bueno, después si viene... Si bien el bien no, lunes... Pablo Ferrari digo Pablo Ferrari pero hoy bueno, no, bueno. bueno no, no no es no tire, información no, no bueno, es un chiste claro, es, bueno. es, es un no no, no empecemos no, no digo porque no, el lunes no, gómez gómez no. gómez gómez bueno, gómez para digo el lunes vence en contratos sí y esto que hablé Leo el otro día que después de la contratación de Grimi y lo sí, charlamos sí, que, doy, que esas horas, eh, lo dijiste vos bueno gómez. empezarán a hacer eh, empezamos Williams, gómez de cuatro sí un central nuevo dos centrales nuevos. Bueno, o dos. Dije sí, sí, No, eh, No me digas, sí, pues está Sabel Hitch, está... ¿Me estás hablando? ¿En serio? Ah, ah, si, vamos, oral, oral. si vamos a jugar... Sí. Bueno, dos centrales nuevos, Grimi. Bueno, ah. Y sí, Grimi. Y bueno, sí. está bien, bueno, vos sí. me estás preguntando del equipo, te estoy diciendo. 4-3-3 o 4... ¿Cómo vamos a jugar? Porque eh, cambia mucho, ¿eh? Yo a mí me encanta el 4-3-1-2, pero evidentemente bueno. el enganche es un problema. Villar por derecha. Seguramente. Cerro por el medio. ¿Un volante por izquierda? Que no lo tiene. ¿Un enganche? Que no lo tiene. Que sí lo tiene, quizás. Vieto Milito, ese es el equipo. No, para va? mí no. Eh, escuchando las palabras de, del técnico de Racing, él cree que podría Vieto llegar a ser el enganche que buscan. Y no me parece disparatado. ¿eh? Que habría que convencerlo, que habría que elaborarlo trabajarlo. No sé si Vieto no podría ser el enganche... Que, que se busca ¿y arriba? ¿Auche Milito? hoy, hoy que tenés ¿Auche Milito? no, para mí Roger es Roger y Milito para mí hoy a... ¿eh? ¿pero qué? ¿Milito por afuera? ¿qué Milito por afuera? Roger Milito no, Roger por afuera Roger que gane la banda y si no me gusta, Auche. ¿eh? me gusta me gusta ese equipo, ¿eh? si no, Auche me gusta me gusta el 4-3-3 eh, me gusta el 4-3-3 con Vieto Milito y Roger pero no es 3-3 Viento tendría que hacer un enganche encubierto bueno me gusta me gusta bueno, señor hay que buscar un buen volante por izquierda pero muy buen volante por izquierda ah bueno no te digo Di María pero hay que buscar ah, bueno. uno que vaya y que vuelva y está y con es, mucha proyección y está muy difícil no pero si vos me a ver porque una cosa es Pérez García que no tiene marca me encanta, ¿eh? A mí no, pero bueno, no importa. No para el fútbol de Argentina que... me encanta. Bueno, para Tigre me encanta. A mí también para Tigre. Bueno, para Racing bien. después viene viene Lucas Ferreiro de, de Atlanta. Y, ah, pues, a... bueno. No, bueno, pero mí... ¿qué? Pérez García no puede pasar lo mismo. Pero tú, pues, sí, de hecho jugar... le ha pasado. A... Eh, pero con un 4-3-3 no puedes traer a Pérez García. Para mí, ¿eh? No, no, con un 4-3-1. Bueno, 1 con un 4-3-1-2 no puedes jugar por izquierda a Pérez García. Si por no izquierda, no puedes... estoy hablando de enganche. Ah, y lo sacas a Vieto. No, señor, pasaría a ser punta con Milito. Necesitas igual traer un volante por izquierda. El volante por izquierda tiene proyección sí venga o no venga Pérez García uh -huh. que a usted le gusta camino no hay muchos volantes por izquierda que tengan el recorrido ¿eh? que eh, sean jugadores eh, verticales el chico Fernández Vert verticales es, es jugador de Racing y actualmente es, jugador es un de jugador de Cruz, vertical sí y, se, verdad. y dicen por ahí comentan que tiene muchas ganas de jugar al Racing hmm. ahora eh Si Racing estaría interesado en José Luis Fernández, digo, qué karma el de Racing, no ir a buscar jugadores que se fueron casi sin pena ni gloria, porque Grimi se fue sin pena ni gloria. Sí. Eh, José Luis Fernández se fue sin pena ni gloria. Con esto no estoy diciendo que Racing va a ir en búsqueda de José Luis Fernández, ¿sí? Pero muchos comentan que el jugador está muy interesado en volver a la academia. Eh, ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón? Eh, en este punto nada más, ¿no? Eh, o por lo menos como coincido con Mena Que hablábamos el otro día Cuando decíamos que la camiseta de Racing Pesa y mucho sí. ¿Cuántas veces lo viste jugar bien a los José Luis Fernández en Racing? No, pero con el anduvo bien, ¿eh? Está bien, no, pero, pero está bien ¿Pero ¿Cuántas veces pero lo viste no jugar bien? no tiene inferior, es ser otra cosa verdad, sí, tampoco tiene, no, es un veterano Y sin embargo viene a ser un gran campeonato en Godoy Cruz Evidentemente Y coincido La camiseta de Racing es realmente muy pesada, mm. es muy difícil, es muy difícil Martín, es muy difícil, y así han pasado, podemos enumerar un millón de jugadores, ¿eh? un millón de jugadores tenés, de que han hecho buenos torneos cuando se fueron, o previo a la ciudad de Racing, eh, y, y que luego no han funcionado, pero... Basi bueno, iría en búsqueda, o tendría que ir en búsqueda de un volante, de hecho lo está buscando. Bueno, ¿eh? entonces sigamos jugando ahora para que la gente que sea sí. su equipo, ¿no? Entonces, eh, más o menos en la línea de cuatro está. Mm, uh -huh. Lo que tenemos claro es Gómez y Grimi. Después vos decís dos centrales, ¿no? Uno. No, no, ¿no, no puede jugar Sabel Hitch con un no, buen central. No. no. A no ser que traigan un central de recontra categoría, ¿eh? Que no va a venir. Y mismo el presidente dijo que los que juegan afuera son difíciles. Bueno, entonces. Si no, tenés que buscar dos centrales, mm. que te aseguren. A ver. ¿qué es lo que pasa? Mirá, es un paralelo pregunta, ¿no? en dos minutos te digo esto es un paralelo a lo que pasa con la selección Si Coca tiene esta idea de juego... No, pero mira lo que me estás comparando. No, no, no está bien lo que estás haciendo. Bueno. No está bien lo que estás haciendo, porque vos... Pero te digo de la forma, no, formas. Si forma Coca no. va a jugar igual que la selección, no. 4-3-3 o no. 4-3-1-2, no. sí. si vas a jugar con cerro solamente en campo en cuanto a la contención, porque si juega Villar, por más que sea volante por derecha, no tiene el retroceso de un volante característico, eh, no tiene la marca y el kit de un volante característico por vale. derecha, con lo cual necesitas dos centrales firmes, seguros, que cuando salen es peloto jugador, no podés pingas. jugar, no podés jugar billar por derecha, cerro en el medio, al lado de cerro pegadito, eh, pegadito Leo Poncio... No, termina el 4-4... El doble 5 es un invento de esta generación nueva... De un volante por Pero izquierda... ¿cómo, ¿cómo jugaban antes, viejo? ¿Cómo jugaba el Racing del 88 con, con un solo 5? Y si viene Poncio, ¿dónde lo ponés? Que se rompa los cuernos ah, el, el, <risa> el, el, el técnico, que puede ser Raúl. Digo, a ver, ¿cómo se jugaba hace 20 años atrás? ¿Qué, qué pasó en, en esta última década...? Que el doble 5 es... Si no tenés un doble 5, no podemos un equipo de fútbol. ¿Estamos todos locos? Se desgarró Güero, señores, confirmado. ¿Estamos todos locos? ¿Se desgarró Güero? Sí. Es el hielo, te dije. Eh, ¿Cómo nos va a poder jugar con un solo 5 Racing, viejo? Que tenés que poner dos pica piedra en el medio porque si no es imposible jugar. Tienes que jugar con un 5. Vuelvo. Si el sistema de Coca, cola así sea, es este 4-3-3 o 4-3-1-2... Racing deberá ir en búsqueda de dos centrales que jueguen mano a mano y te den esa seguridad, porque cuando pasan la línea del 5, es mano a mano, es mano a mano. Sí. Entonces, tenés que ir en búsqueda de dos centrales que te aseguren y te garanticen eso. Los hay, y la verdad que no hay mucho, dentro del fútbol argentino, que te jueguen de esa manera. Pero... Bueno, entonces no nos ponemos de acuerdo Entonces, al 45-35 5.700 opina Y nos decís, este es mi equipo viejo eh, Y dejamos vacío los lugares Obviamente que eh, Racing tendría que incorporar Nosotros dejamos los dos centrales Como para rellenar Y dejamos también el volante por izquierda Que creemos que hoy eh, Racing no tiene eh, Un jugador que pueda hacer La banda izquierda como corresponde Yo haría un trito Me parece que hiciera un trito por el 10 de Tigre eh pero esta es... y le pidió en el estadio más o menos pero bueno, no importa importa eh, ahí estamos ahí estamos eh, cómo anda Billy buen día cómo anda doctor cómo le va hace? cómo le va? Eh, va a vender un poquito voy a cuando el operador el amigo querido disponga que está sí mueve bueno, siempre eh, en esta qué categoría qué categoría eh? siempre Decíamos, 4535 5.700, nuestro contestador automático, ahí pueden dejar su mensaje y decirnos, ¿qué dónde más Y si no, más fácil. Racing tiene todos los lugares cubiertos, menos este, este y este. Eh, pero ¿Sí? esa pregunta ya es bien. Y pues, si no, no es nada. muy grande, es muy grande el equipo. Eh, tarda... es eh, 40... 40 segundos, no, porque 40 hay alguno, segundos. Pero quizás alguno que te dice Listo. que quiere pero que no juegue es... a Wed en el equipo titular. Dejate de joder, ¿Por eh, qué más quiere poner bien, a web pero... de inicio de t -t -t temporada? ¿Por qué eso es así con el oyente? ¿El oyente puede ¿Vamos a hablar serio? serio o vamos a hacer un programa humorístico, viejo? Porque, ¿cómo jugar a web de titular sí, sí. O volante pero... por izquierda? No, volante por, por izquierda. En general, te digo, que quizás el oyente dice: Mi equipo juega Wed, señor. Bueno, por eso está bueno que el oyente opine. 11.18, Tanda, volvemos. Dale. Hasta las 12, y date en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina, espacio publicitario, AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia.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 Sarcán. Planeta CC Jeans. Ropa e indumentaria para hombres. La mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans. Cuenca, 333 Capital. Teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina, 570.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 12, 20 minutos, 11, ¿qué dos No se dije sí 11, 20 minutos, segundo bloque de esto es Racing, cuéntame Rubinstein, ¿qué quiere que le cuente? ¿En qué está metido ahí? Veo que sí. tiene papeleta. No, porque está viajando en estos momentos, está... ¿Lo tenemos? No sé, bueno, <coughs> ver, está viajando Bruno Zuculini a España, perdón, a Inglaterra, uh -huh. se va a hacer la revisión, o la revisación médica, como quiera llamarlo está en estos momentos arriba del avión yes, eh, el, la el producción se ha comunicado sí, con el representante uh -huh. eh, y lo que le han dicho recién a nuestra productora es que um, podría ser cedido algún equipo de España eh, que todavía no está confirmado sí. eh, que en el City hagan uso de la opción sino que quizás lo ceden a algún equipo español que es lo más posible? probable bueno sí. lo que le cuentan a la producción entonces es Suco está en estos momentos está arriba del avión está viajando con su representante rumbo a Europa sí a Inglaterra eh, a Inglaterra se hace la revisión médica sí. firma y va a ser cedido ¿sí? a un club europeo ya arreglaron todo vuelve la semana que viene sí eh, vuelve la que, semana que viene a saludar eh, a sus compañeros el miércoles que viene estaría aquí de vuelta uh -huh. y bueno y seguramente antes de regresar ya va a tener algún panorama si, si va a ser cedido a un equipo español sí, sí seguramente lo, lo más probable es que vaya a un equipo español Zucu acaba de irse de Racing Bruno Zuculini ¿eh? sí Bruno Zuccolini ya no es más jugador de la Academia eh, y un poco el otro día también hablando con Mena esperaban esto, no sí. eh, saber si Suculini seguía o no para ir en búsqueda eh, de un 5 ¿por qué? de quedarse Zuculini, Racine eh, la verdad era que no iba a ir en este mercado de pasos a buscar un 5 quizás sí. eh, pero ante la ausencia de Sucu, ya confirmada eh, está viajando en estos momentos a A Inglaterra a estampar la firma, a hacer la revisión médica. Eh, Racing se queda con un solo volante central. Titular, bueno, tiene a. A Campi, es verdad, tienes razón, sí. Eh, acá me llega un mensaje que dice: Banco Acoren, basta de hacer el papel de. de Udo, basta. Sí. ¿Yo qué dije? No, no, no. no sé si lo dice, por algo que dije yo, sí. o porque usted es un genio, no lo sé. Eh, no, ninguna de las dos cosas me parece. Buah. Ninguna de las dos cosas. Pero pues no. Por Ah, por abuela, por abuela me dice. Por abuela, por abuela. Ah, basta, sí, basta no, Abuel. no. No, yo no, voy a hacer el volante por izquierda claro, Racing. No, pero Rompo el carnet, viejo. Pero el oyente entiende mal. Acá este chico, el peladito que me escribe, también entiende mal. Yo no dije, oh, por supuesto, a mí no me gusta, güey. Claramente, pero digo que el oyente, si nosotros le estamos dando la posibilidad al oyente, Sí. El oyente quizás dice, Ay, a mí el taco de la web me enamoró. Démosle no. una chava, en serio. Por supuesto. No, pero no. Ver, no. el, el chico sí, este tenemos. que me escribe, ¿No? usted, Gonzalo, si sí sabe, que me conoce, Gonzalo, cómo le gusta jugar. Gonzalo, eh. calvo. Gonzalo, calvo. El calvo, calvo, sí, calvo sí, bien, digo sí. una cosa. Qué bajar? A ver, si tenemos la oportunidad siempre digo lo mismo junio, julio, son los meses donde vos definís el año según el armado del plantel definís el año, porque en diciembre podés incorporar a dos y si estás al lado y te pasa la de Racing que traes un 9 de selección y que hablaban todos bien en los entrenamientos se te rompe a los 15 minutos ¿no? entonces es un mes clave para armar el plantel de aquí a lo que viene es sí. más, te digo hay que ver qué pasa con junio del año que viene Con este nuevo campeonato Con este nuevo reglamento Pero vos me estás hablando del año que viene En diciembre hay elecciones, Diego ah, Hay un montón sí, de cuestiones Martín. Lo que te factores quiero... ver, que lo va a cambiar Macanudo, Racing eh, Gane quien gane, el plantel lo tiene que armar Si vos en este junio podés conformar el plantel Y en junio que viene ¿Sí? A Grondona se le ocurre eh, Como es un año calendario entero El campeonato es eh, de corrido Con las fechas Junio se para 15 días, podés hacer dos incorporaciones Y siga ¿Y qué haces? Un año y medio te lo tenés que fumar el plantel después, ¿eh? Mm. Un año y medio enterito. Sin hacer las retoques, sin hacer las renovaciones, sin nada. Por eso digo, es un mes importante en el cual hay que estar atentos, concentrados, despiertos y armar el plantel que Racing merece. Consensuado con el técnico, discusiones de dirigente, como quieran. Pero Racing tiene que armar el plantel... ...que te va a representar mínimamente un año y medio... Sí. ...mínimamente... ...y que vos... ...yo imagino que... ...a ver Martín, imagino que los dirigentes tendrán en la cabeza el sueño mínimo... Sí, hay, hay ...de ver. decir... ...che, eh, quiero jugar la Copa Libertadores el año que viene... Hay que ¿Y, ver. Cómo la, ...y cómo sí. la juego... ...y saliendo campeón o ganando la Copa Argentina... ...y bueno, vamos por el campeonato... ...vamos por la Copa Argentina... Eh, digo eh, ...y armemos en planteles más... Eh, ...me imagino que esos sueños los deben tener... ...o siempre estamos pensando... Eh, hagamos el colchoncito de 30 puntos y a ver qué, qué armamos qué inventamos, Qué difícil es esto Sí, hay que a, a ver, por supuesto hay que tomarlo con pinza porque puede llegar a pasar que el mercado de pase del verano sea libre también ¿no? lo que pasa es que uno no puede estar pendiente de la expectativa de la decisión de, que de la, la AFA de último ah, momento un comacelante de Grondona que... sí, sí, no. se levantó ah, por, contento y... porque voy con esto también, porque más allá de lo que traiga esta dirigencia, si ...sigue siendo libre a partir de diciembre, enero... Los nuevos dirigentes no lo va a hacer, Martín, por una cuestión lógica. No lo, no lo va a hacer porque si quieren frenar este quilombo del fútbol argentino, no puedes dar en junio un mercado libre y en diciembre, no, no, a los seis meses, otro no, mercado no, libre. No, pero quizás, quizás en este diciembre, en este mercado de verano, como va a arrancar un campeonato nuevo, sí. arranca el mercado libre y en junio no, será mercado no, interno de tres, cuatro recortes. ¿Por qué no máximo. creo? Porque a los seis meses de un mercado libre no te van a poner otro, Martín. No, no te van a poner otro libre. No te van a poner como, otro libre. En bueno, pero por va a haber eso son dos, dos incorporaciones como. No sé, no, Ah, no saber. bueno, no yo es lo sabe. que creo. Es lo que creo que va a pasar. ¿sí? Si ya eh, abrieron el mercado para este junio, sí. yo creo que el junio que viene, el diciembre que viene, va a ser de dos, tres incorporaciones y nada más. Pero vuelvo a lo mismo de Racing: es el momento para armar el plantel que Racing necesita y merece. Es el momento ¿sí? para empezar a soñar un poco y, y creártela un poco. Sí. Basta armar planteles para juntar 30 puntos, viejo. Basta. A lo plantele para ir en serio en la búsqueda de. ¿Coca te puede gustar o no? A mí, lo único que me interesa de todo esto de la llave de Coca es que por lo menos tiene una idea de juego. Está bien, ayer, mira, ayer, ayer discutíamos con Con Morris y con, y con el Tano. Que a mí, una uno de las charlas que, que tiraba Morris era, bueno, ¿qué, qué pretendés para, para este torneo de transición y más Yo decía que Racing tiene que apuntar por su. ¡Uh! Oh, no lo por, supuesto que, baja, que apuntar, cortina, por pero... supuesto que tiene que apuntar por supuesto que tiene que apuntar a pelear el campeonato de transición pero Racing tiene que apuntar a ganar la Copa Argentina para meterse a la Copa Libertadores el año que viene Ese tiene que ser saliendo ejercicio. campeón de, de transición también entra a la Copa. ¿Por ah, pero. No? Tan fácil salir campeón de, la, de transición, tan fácil. Pero no, salió campeón argentino Junior, Lanú, Manfield. Está bien, ¿qué tiene Salió que... campeón River, uno River de es historia. mucho más Es mucho más fácil, en un mano a mano salir campeón de la Copa que Argentina. Sí. Que salió Arsenal. Sí. Y que vos perdiste con el peor sí. boca de la historia más peleado sí. de esto. Entonces, digo, más fácil eso. Sí, no, ¿No sí es que... fácil. El torneo argentino tampoco es eso. Está bien, es en tiene la posibilidad no de, bien, nada, de jugar una eh, Copa Libertadores. Sí, los dos tienen la posibilidad. Campeón de una de las dos cosas. Estamos a de... sí, no, la fase de no sé. de si la lo de la fase de la fase de la fase de la fase de que fase de la Para ellos la fase por por fase de la fase de por fase de porque no. Alemania y Estados Unidos lo hace, lo hace otro, sí. porque gana, a las cinco, gana Portugal, a lo hace cinco, otro. ¿Y a las 5? No, que sale a libre hasta las 4 de la tarde. Entonces se toma sí, libre la... hasta las 4 oh, de la tarde sí. y a las 4 y 1... A las 4 entra arranca hasta las tres hasta la... Arranca a las 3 de la mañana. Está más flaco, eh. No está más colorado, gracias a Dios así Está que consumido Te voy a hacer dos preguntas ¿Está consumido y hubo Carmela arriba o no? ¡Atención! Sí. Buen día, sí. buen día para todos ¿Cómo le va? ¿Cuánto que lo hagan? Mil años Muchísimo milano. tiempo milano. Milano. Bueno, mucho, milano. Tiempo, milano. Milano. Milano. Bueno, mucho tiempo, mucho tiempo Buen milano. día milano. para todos qué, qué gusto eh, ¿Cómo andan? No, no. Se, Se, me por, me respondió. Respondió. ¿Se conocen ustedes? ¿Se ¿Eh? conocen? en de algún lado Lo dije ayer Lo dije ayer con Morris y el en Milio fuera del aire. ¿Qué pasó? El martes tuve una cena bien racinguista y me hablaron tan bien de tu racing. Algunos, claro, que están celosos, ¿no? Porque no les gusta que eh, a racings lo vaya bien, Suele pasar eso. No, porque hay tantos colegas que... Hay tantos colegas que llaman para felicitarnos, para sí, decir que, que les gusta, que bueno, se levantan con nosotros. Bien Está bien bueno bien. porque es recíproco. Bien. Uno cuando la otra hace un buen programa... Eh, por supuesto que lo decimos, pero no a todo el mundo le gusta. No, no, no, no a todo no, el mundo le gusta. No, y aparte te mata, ¿sabes la que te mata? No a todo el mundo. Que es el primer programa del día. Es a las 11, ¿entendés? Sí. El que, los que vienen después y a veces es más complicado, pero vos arrancás y tenés toda la información. Y, y con Mariano te voy a repetir la información a veces. claro A que... la tarde a veces no, pues surgen cosas durante el día. Close es el que se ¿No, ¿no era? A, a, a, a Humbertito? ¿no? ¿Qué mal que estuvo, viejo? Humbertito. No, no, ¿cómo va a decir eso de Mariano? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo anda, ¿Cómo, anda? ¿Cómo va? El igual que siempre, mire cómo todo la nariz yo fui a jugar a la pelota Y en uno de esos saltos ¿No estaba lesionado usted? Sí, pero ya estoy recuperado Volví ayer oh. a jugar al fútbol uh -huh. Para Metí un ahí. salto a, sí. al mejor estilo Michael Jordan sí. Que era suspendido en el aire Y le dio y... el travesaño No, no, no, cabecía cabecí mal con la nariz Cabecía eh. Dime <risa> cómo me quedó acá arriba la cosa de los Yo soy voluso, ¿no? El travesaño no puede ser jamás paraíso. El sifón año. no, ¿verdad? No, engancha al papi y sí. ¿Y de mami? Eh, bueno, así oh. ¿Cómo le va paraíso? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes bien? Bien. Lo, lo venía escuchando y, bueno, naturalmente la noticia del día es eh, el viaje de Bruno, Su, Bruno Zuculini que está embarcando en estos momentos, está haciendo el embarque. Uh -huh. Y se fue por la Y se fue nomás, Hugo. Y se fue nomás. De... y se fue nomás. Pero no está acreditado el dinero todavía. ¿eh? No, bueno, es otra cosa, otra cosa. Todavía no está acreditado el dinero. Esto es una decisión que ha tomado en realidad Darío Decud, que es su representante, se lo comunicó a los dirigentes, miren que el depósito va a estar. Que nunca lo quisimos. Necesitamos. En Racing, lo que hizo en Racing, ¿no? ¿Quién? Decud. Lo quiso más lejos que cerca. No, digo, cada, cada vez que había que renovar era el que... El pie el piedra, el duro de la... Pero Decud qué es... Representante, ah, está bien. es representante. Por supuesto que te sí, señor. a su jugador, pero bueno. a su jugador y a sus negocios. Ah, los representantes hacen negocios. Pero a Racing le dio de cosas. quiere hacer un negocio. Con pero a Racing, su Racing le dio cosas a los Zuculini también, eh. Sí, sí. Pero ojo, el Zuculini podría haber quedado libre. ¿eh? Ahora, hmm. ahora. Y a Racing sí. no le no hubiese entrado nada, absolutamente nada. ¿Cómo queda buen gesto de Zucu? Eh, Después eh. podemos discutir. Lo, lo que pasa es que Se demoró mucho en, en renovarle el contrato y no lo hacían. ¿Cómo queda Leo? ¿Dos palitos y medio cómo queda Racing Libre? Dos millones cuatrocientos eh, limpios para Racing. ¿no? Ah, limpios. Sí. Bien limpios. Sí. Muy bien, ¿eh? Dos millones cuatrocientos, sí. Bueno, qué sé yo. Digo, a, a ver, quiero que se interprete. Me parece un buen dinero basándonos en esta posibilidad concreta que tenía Zucu de quedar libre en junio. Sí, sí, claro. Una buena actitud de él. Sí, porque realmente tuvo una actitud destacable Él podría haber hecho su negocio tranquilamente. Sí. Eh, una buena actitud de Zuko hace que Racing, por lo menos, eh, si bien está mal, porque esto se tendría que haber resuelto hace mucho tiempo atrás, y no esperar hasta el final, eh, bueno, la situación estaba planteada así, Racing termina eh, recogiendo 2.400.000 euros o dólares, Leo. ¿Por qué dicen eh, dólares. Dólares. Dólares. Eh, dólares. En sus arcas eh, que podrían haber estado perdidas. Pero está claro que el origen de todo esto es una negociación muy mala. ¿sí? De quienes estuvieron a cargo de renovarle esto a Zucu mucho tiempo antes y no faltando 15 minutos. Sí, Pero bueno. el rendimiento de Zucu, por lo pronto, lo que ha sido el último semestre. No fue, eh, bueno, no no, no fue bueno. A ver, no, no sería un jugador que Racing debería extrañar demasiado. Eh, y no lo sé. Lo, lo de Zucu no, no sé. fue realmente muy flojo. Eh, un contraste muy muy marcado entre lo que fue el, el último semestre del 2013 uh -huh. y este primer semestre sí, del 2014. Sí, sí, Para sí, mí Suku eh, en el último campeonato del año 2013... No ah, ah, mal, sí. Ah, mal. No, no, no, no, no, al contrario. Eh, estoy hablando de, de finales del 2013. Ah, ah, rico, bueno, como el mejor jugador de Racing. Yo lo elegí como el mejor jugador de Racing uh -huh. en torneo. Sí. Y yo no sé si ha sido uno de los peores En este último Por eso digo hay un contraste muy marcado En cuanto al rendimiento de Zucu Hay mucho para elegir ¿eh? Sí, claro que hay mucho para elegir eh, Bueno, traje, eh. traje mucha información Muy, muy bien, con, muy Mientras lindo. vendemos yo a comer un par de galletitas Vienen uh -huh. ayunas prácticamente lo, bueno. tratan, ¿Lo tratan así en...? No, jamás <risa> Me tratan muy bien eh, Jamás muy bien. Jamás le van a dar la palmadita como se la damos nosotros Eso es verdad sí. Sí. Jamás lo van a tratar como lo tratamos nosotros <risa> <risa> Depende de dónde la palmadita <risa> Sí, no hablemos más de, no ¿no? No bueno, de los bueno, periodistas, pues no, se enojan en los oyentes. Sí, no, y quiero hablar de otra cosa. ¿Quién se enoja? Se eh, a ver, Martín Viñez me pone, eh, ¿pueden dejar hablar de transición? El torneo suma para los promedios, sí, está claro, suma para los promedios, pero, y nos pide seriedad, creo que lo estamos haciendo. Eh, es de transición porque en enero comienza un torneo nuevo, el mismo Lafa lo está llamando, no, no tiene un nombre hoy. Sí, sí, lo, lo llaman el torneo de transición Pero lo llaman el torneo de transición Porque es eh, el torneo que va a dar término A estos eh, campeonatos de 19 fechas Y comenzará uno largo Por eso, amigo, es de transición Lo hacemos con seriedad eh, Y no vamos a dejar de hablar de transición Porque se llama así, de transición Si no, ¿cómo queréis que lo llamemos? <risa> <Sí>. <risa> si no, planteamos otro nombre y se lo comunicamos no, a Don Dios Julio Dios Que seguramente nos dará mucha bola para eso Porque usted lo quiere mucho ¿A Don Julio? No, no, Don Julio usted Don Julio a mí sí. Ah, no sabía si cayó el presidente <risa> de la AFA conmigo Bueno, ni sabía que me conocía eh... ¿Qué? Tandis, Tandis. Tanda, tanda, porque quiero hablar del central Quiero hablar del volante central sí. y Quiero dar mi equipo, porque los venía escuchando Voy a dar mi equipo en relación a lo que creo que va a llegar Ah, pero esto o sea, no, es... No, no, no, no bro, en base esto es que. No, esto es choreo, pero es no, no, bueno, voy, no, nada, voy a dar un equipo diferente, está, no, un no. diferente Un equipo sí. diferente en relación a lo que creo sí. que viene uh -huh. No en relación a lo que yo quiero, ¿no? No, ah, oh, hay dos dio, centrales. No, ya me dio un Hay dos centrales. Sí, Fiambrín y Mortadela. No, no, no. Sí, para matarlos así todavía no llegaron. me dice, hay dos centrales. ¿Cómo viene Grimi? ¿Firma Grimmie hoy? Está haciendo la primera parte de la revisión médica ahora, la segunda la hace a la tarde. En Muy diagnóstico bien. médico, uh -huh. la de la mañana la hace en la calle Junín, la de la tarde en la calle Cabildo. Es una con... belgrano que tanto le gusta a usted, Rubí. No se sé tiene si con los dos fieras, abrazo todo completito, ¿no? Completo, viene. Sí, bien, que, bien, que bien, mañana, favor, mañana ya lo va a ver a usted a Grimm va a hacerse y presente. mañana seguramente primero firme el contrato y después este, se sumará. No creo que se sume al plantel mañana. Me parece mañana va a ser día de firma del contrato y una vez que estampe la firma, uh -huh. al día siguiente se sumará al plantel. una la buena la... relación sí. entre Grimm y usted? De aquí el paso por la academia. Sí, sí, normal. Normal, yo no soy amigo de los jugadores. Usted no es amigo de nadie, para eso. Lo último, eh, antes de irnos no, a la tanda... Te eh, escúcheme, amigo. escúcheme. Ah, creo. Hay que buscar en las estadísticas si Grimm en algún momento se sí. enfrentó en un clásico Milan Inter con el tíoito Milito. Es un buen tema para preguntarle a Milito, ¿no? Llevalo. O a Grimm mismo. Llévalo tranquilo, llévalo. Los periodistas más informados de la academia hacen...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 Gianni Fabio, de tee, de tee,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 Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. souvenirs para bautismos. 15 años. Comuniones. Novias. Encontrarnos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 57 17 0516. O vía mail a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 Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. enemigos, 11.40 es... ¡Sí! minutos, tercer bloque de estos es Racing y lo retuvimos un poquito más. Ya se estaba calzando sus zapatillas color eh, cuadrilie. Sus, sus ahí, ¿eh? medias rosas. Su saco que lo cubre. Hasta las manitas le cubren. Colo, ¿qué tipo? ¿Tanto frío? ¿Tenés gusto? No hace, no hace frío, para eso. Pero si estoy hablando, yo no estoy hablando para eso. Escúcheme, ¿cuántos años tiene ese bolsito? Vieja <risa> <Sí, sí, risa> Hardy, ¡Oh! aparte. Si oh, del... solo no, sport, sí, Sport sí. No, ¿Eh? eh. no, no, no, no, no, no. Es muy vieja Hardy, ¿no? Es muy vieja. Escúcheme el alcohol de ¿eh? ¿Me puede averiguar está, eso? La Para esta tarde puede ser, ¿me lo puede averiguar? Yo ya lo averigué, encargué no, usted, abrigo... yo ya le dije, la entrada la conseguí No, averigué si Messi, averigué Messi, viaja, mi brother bueno, bueno, ¿Eh? Por favor eh... ¿Qué hace? ¿Hace algo a la tarde hoy, Paraíso? No, no, no ¿Qué hacemos? Radio, ¿Qué vestuario? Radio, radio América sí. ¿No hacemos ningún vestuario hoy? No, no, no No, no, no comentamos ningún partido esta, esta, esta, esta, Ah, escuché el comentario de Paradiso En el partido No lo escuché el, ¿Alemania este. gana? Ah. ¿Sí? Con los apellidos de los morachitos. ¿Qué quilombo que es eso? Es muy difícil para eso. ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Es ah, difícil. Muy difícil. Es ah, muy ayer se fue de la colección ah, ser, ah, Ayer se Sí, sí. Oh. sí. A Ah, chance. no hubo al final. Yo sabía que tenía ah, que estar a Paradiso. Aparte, todos son Deco, de ¿viste? Decís, ¿cómo eres? No, Deco, de pateo largo, mentira. Eh, son eh, 11 y yo decís que siempre patea Deco. De yo sabía que Paradiso tenía que estar en la. en la transmí Contando sí. las circunstancias de Bosnia e Irán. Con Mariano de, de Brasil Mamita querida, ¿no? Sí. ¿Qué va a decir Paradiso? Son sí. 22 apellidos. 22 kilómetros. 22 kilómetros. Hagigui, claro. man Ayubín, sí. ah, ah, sí. Algunos no, tienen no, a hay muchos. Mm. Tienen a en el sí. equipo, pero bueno, no, no es el caso de... Bueno, me lo dejo para eso ah, a hablar de lo Vale, Vale los centrales, hable tranquilo, yo me voy. Bueno, vaya. Chao. vaya. Le puedo dar eh, la línea de cuatro por lo menos. Uh, oh, me encantaría, sí, sí a ver, sí. escucho eso. Sánchez, Sánchez, Saja, Saja. Saja. Saja. Mm. Gómez. Mm. Lolo No, no, no, déjeme. Sánchez Papito sí. Grimi ¿Puedo oh, hacer un punto? Espera sí. pa, lo ¿A voy. hago y y un punto y yo le acompaño voy hago un punto? punto y me voy Yo pregunto, ¿no? Pregunto Después cada uno saque sus conclusiones uh -huh. Con Lolo y con Sánchez Sí Qué lindo Rubín? ¿No era mejor <risa> quedarnos con el Tan Ortiz? Pregunto, ¿eh? ¿Qué es eso? Y se fue Y se fue <risa> no. Bueno, decís vos era mejor o no Él pregunta nada más, no sí, responde. Ustedes ya saben que a mí, para mí la baja de Ortiz a nivel grupal era muy importante. Y creo que era recuperable, decía. Con un buen central era, era un jugador importante. Él, haciendo hoy base líder con Sabel Hitch, quizás tenía algunas falencias Pero él, con algún buen central al lado. ¿Con Lolo? No. ¿Con no, Sánchez? No, no, pero con otro. ¿Con, Donati, ¿Con Lugano? No, con Donati. No. Nah. Martín, bueno, un jugador Guillermo, de 37 con, años no, bueno, que tiene osteocondritis no le puede renovar el contrato con Guillermo Gurdizo no va a venir Guillermo Gurdizo yo voy a decir algo bueno. para, para que quede claro ahora Chao. Ruiten, chao. vaya escuchando mientras uh -huh. se va chau, chau, no, si no tiene ni auriculares <risa> bueno. Bueno. que lincha Racing vos, vos que estás del otro lado tenés que saber que, esta, que este mercado de pases va a tener o tiene ya una política absolutamente austera no, la noticia me estás dando por ahí una política absolutamente austera y usted que está del otro lado usted también se va a preguntar pero cómo austera, austeridad si se vendió a Depol si están diciendo que Suculini se está subiendo al avión y van a entrar dos palos y medio verdes más eh, si todavía se sigue cobrando Centurión, si todavía se sigue cobrando Fariña, si plata está entrando, si la justicia debe devolver 2.800.000 pesos de los embargos sí. del Piojo López, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? ¿De qué política austera me está hablando? Eh, de una política institucional que va de la mano. La decisión de Víctor Blanco, el presidente de Racing escuchen bien lo que voy a decir porque uh -huh. esto es lo que va a pasar de aquí a fin de año a ver, y a ver, lo que bien. está pasando ahora en el mercado de pases la política del presidente de Racing de Víctor Blanco y del resto de la comisión directiva es la siguiente equilibrar las finanzas reducir al máximo el pasivo que Racing tiene Este déficit operativo mensual Que hasta hace poco tiempo Era de 3 millones de pesos Ahora es de bastante menos Pero no ha bajado de los dos uh -huh. Tratar de llegar a diciembre Con ese déficit Equilibrado Y al mismo tiempo De aquí a diciembre sí. Seguir con el plan de obras Obras Obras por todos lados, van a ver. ¿Va a arrancar la obra en el playón del estadio? Uh -huh. Que va a ser desde, para que se ubiquen bien, lo voy a explicar de la manera más didáctica posible. Desde las canchas de tenis, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Está el barra cinguista ahí, uh -huh. en las canchas de tenis, hasta el ingreso del hall de la fama. Sí. Repito, desde las canchas de tenis Está el estacionamiento de los jugadores, dirigentes y demás Exactamente sí. Hasta el ingreso del Juego de la Fama uh -huh. Habrán dos pisos De la nueva sede que se viene Así como Vélez, por ejemplo uh -huh. Agarro el primer ejemplo Que se me viene a la cabeza uh -huh. Tiene pegado al estadio Pegado al estadio Oficinas, techadas uh -huh. Como una especie de sede uh -huh. Dentro de la cancha Blanco quiere hacer ...aspira a eso... ...exactamente lo mismo... ...de aquí a diciembre llegan en seis meses a hacer la obra... ...o que, que quede semi terminada... ...claro... ...y que la sede de Avellaneda... ...la sede de Avenida Mitre... Uh -huh. ...sea utilizada para actividades... ...para escuela... ...y también reformarla... ...a su vez quiere... ...que en diciembre el predio Tita esté... ...totalmente terminado... ...que todo lo que falta en el predio Tita antes de la finalización de su gestión... Este hecho. ...también esté todo, todo hecho. ¿Por qué explico todo esto? Primero, por información. Porque el hincha de Racing tiene derecho a saber con qué se va a encontrar en este semestre. Uh -huh. Y segundo, porque va de la mano con esta política austera que yo les digo de, del mercado de pases. Eh, donde yo... van a tratar de gastar lo menos posible... Está bien, está ...porque bien. el dinero que entra... Va a ser destinado mayormente a estas cosas Exactamente, Digo, y yo creo claro. que esto que hablamos De que la, al oyente no le gusta sí. O a varios de oyente no le gusta de decir, uh -huh. torneo de transición Es que lo dice la AFA, no lo decimos nosotros Yo creo que también lo piensan los dirigentes de Racing Y por eso toman uh -huh. esta, esta medida Si Seguiría el mismo sistema de torneo Tal vez la situación sea diferente Pero como cambia Pero más allá de eso, y voy a ser o mi primera comedios, ¿no? sí, pues, sí, eh, obviamente. sin la emergencia y la necesidad tanto de, de sumar. Y aparte de treinta equipos se mandó, pero vamos a un tema que vamos a tocar más adelante. Digo, Leo, la primera reflexión que se me viene a la cabeza es si esto va a ser así, tácitamente, si va a ser así, si Racing en diciembre va a tener su sede en el estadio. Si Racing en diciembre... No, va van a tener... comenzar las... No creo bueno, que terminen acá bueno, diciembre, pero las bueno, obras para... van a estar... El compromiso de aquellos que asuman luego en terminar esto, porque esto no va a quedar como lo de al lado, ¿no? Una sede en construcción, y que después vengan otros y digan no. La verdad, no coincidimos con la política austera, ni de obras de blanco, Racing tiene que ir a buscar jugadores que quede esto como está, el esqueleto de esta futura sede que quede como está. Esto tiene que ser una obra, por lo menos para mí, lo que yo creo... Con un principio y un fin, que tendría que terminarse. Obtener el compromiso de aquellos que van a ser candidatos a presidente en diciembre de este año. Porque no vas a hacer cosa que después gane X y venga con la idea que no es la misma, ¿sí? Esto es un gasto innecesario, si ya tenemos sede en Mitre, eh, ¿para qué hacer la sede aquí en el estadio? Y dije todo como está, y es un desfiladero de billetes sin sentido. Si esto va a ser así, voy de la mano. Si Tita va a quedar como corresponde, si la sede va a estar en el estadio y la sede de Avenida Mitre se va a utilizar para un montón de otras actividades que Racing necesita, espacio, tiempo, ¿sí? Eh, bienvenido sea. Le sumo el previo de Para que saída. sea así, ¿eh? Bueno, le sumo el, pre ahí está, sumo el predio de a Que también están está. trabajando Y están poniendo bueno, un billete ahí entonces. Es decir, Racing está relegando En este momento la posibilidad de armar Un equipo competitivo, gastar El dinero que le entra Por mm. la venta de jugadores Para armar el equipo Lo relega a expensas de Empezar con obras importantes, porque bueno, no dejan de ser importantes. Pero que empiecen o sea, y se terminen, Leo, que empiecen y sí. se terminen. Yo no negocio de otra manera. No, que, que, empiecen, que, que empiecen y se terminen. Ahora, si en diciembre me vas a venir con un equipo que deambuló la mitad de la tabla y Racing levantó cuatro paredes y cuatro chapas, bueno, ahí vamos a hablar de otra manera. Ahí me voy a calentar un poco. Es, ¿sí? que, es que estas obras... Se hacen con recursos genuinos de Racing. Está bien. Entonces, a ver, yo me quiero imaginar que todos aquellos que van a ser candidatos a presidente en diciembre tienen detrás un apoyo económico para armar el equipo competitivo. Que no están pensando en utilizar el dinero de Racing uh -huh. para que en enero... Con otro mercado de pases que a mí me cuentan que será liberado, digo, ¿eh? Porque yo los escuchaba antes pe, en el, con la duda de saber sí. si serán dos refuerzos como siempre, si serán cuatro, si será liberado. En diciembre va a ser liberado también. Por única vez, sí. a mí me cuentan, esto todavía no tiene confirmación oficial. ¿Tiene y, no tiene confirmación del torneo, Leo. ¿no? Por eso, bueno. ustedes saben cómo se maneja sí. la situación del Fútbol Argentino, mm -hmm. que se toma todo su tiempo para tomar decisiones y para... El eh, rever eh, posturas y demás. A mí me cuentan de que es muy posible que sea liberado también en diciembre. el próximo mercado de pases y ya vamos a la tanda. Uh -huh. eh, pero yo creo que el, el, el que sea presidente de Racing, detrás de. Eh, una vez que asuma, va a tener un, un respaldo económico de 10 millones, de, de 20 millones de dólares para traer jugadores, me imagino que no, no van no a querer sé. utilizar la plata de Racing y espero, no, pero ¿qué que pero ¿qué plata yo? de Racing, pero si estamos hablando si vos querés ser presidente de Racing y se está hablando de un déficit operativo mensual de, de 3 millones de, de un pasivo que se va incrementando que es cada vez más preocupante yo, ¿sabés vos tenés es? que saber que si querés ser presidente de Racing sí, tenés venir con plata necesitas plata, no sabes cuánto vinieron plata que pero no de Racing plata, plata sí, tuya pero, de tener no millones. ¿sabés cuánto vinieron y que no usan la plata de Racing ah, El bueno, cheque y el sabés, cheque y la, y la bicicletita y te promete y te promete y no paga nada digo, a ver Reitero Si esta plata va a ser utilizada Para que esto tenga un principio y un fin O sea, un inicio de obras Tita, seis a la sede de, de, de, en el estadio Bienvenido sea Violín en bolsa A usted le gusta esa idea Siempre y cuando tenga un principio y un fin, Leo Ahora, reitero lo que dije antes Si en diciembre la obra está en un 15% Y Racing, décimo séptimo en el campeonato Y me voy a calentar Si, che, escucha, me están, car no, se están cargando Si vas a poner plata en obras y en lo que falta del año, siete meses eh, pusiste cuatro paredes y una chapa y Racing va décimo séptimo eh, y mirando nosotros en la tele a ver cómo sale campeón otro y me voy a calentar ahora Racing está décimo séptimo pero, tenemos la sede en el estadio en un 80% terminada eh, el predio Tita casi terminado el predio Ezeiza recontra avanzado listo, Macanudo tienen razón Esto, esto me va. No, el Seiza va a ser... Está, avanzado, lo último. Dije. Lo último avanzado. Que va a bueno, es largo lo de bueno, va a ser lar avanzado, largo Avanzado. El Seiza, el predio eh, vacío, que esté, eh, todo bien, eh, empezar las obras en los planos, eh, que se empiece a laburar. No está que... terminado y el estadio terminado. A mí Nada lo que más. me llama la atención, porque el hincha si el socio no conoce esto, eh, lo mal que se comunica todo, Boca armó un show. Por sí. su predio de Seiza Porque el día de se lo dieron a Racing también se lo dieron a Boca sí. Armó un show, llegó a Tevez hizo una conferencia de prensa para hablar del tema Y esto acá no se comunica tanto Y yo sé que están laburando Por eso digo, si están laburando ¿Por qué no arman algo similar? Aprovechen que llegó Milito Traigan algún referente más de la historia reciente de Racing uh -huh. Que hay pocos, eh, eh, no tenemos No, no hay mucho 20 Tevez, que no. puede tener Boca Pero armen algo para comunicar Falta comunicación acá Menos hace mal que estamos mucho. nosotros Los medios partidarios mucho. No, no hablo solamente de, de nuestro programa No, no, no, Los no, medios partidarios general. en general Para comunicar Hace mucho que hay falta Falta y mala comunicación, Leo Vamos a mandar la última tanda ¿Sí? ¿Te parece sí, no, tierno? Dale. Y me falta el resto del equipo ¿ver? Nombres, nombres, nombres Porque no en nada. esta política austera <coughs> Sí Quiero hablar de nombres propios Pero me armaste la línea de cuatro Nada más Sí, se te quedó ahí el sí, equipo Sí, bueno Cinco sí, Racing no. juega cinco contra once Sí El rival Por ahora Por, por, por ahora Tanda, volvemos a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 Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700 4674 4008. Atletismo, Atletismo en, Racing. en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. Atletismo arroba RacingClub.com.ar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 11.57, tramo final de estos Racing, tres minutitos nos quedan. Paradiso me dijo: Saja, Gómez, Lolo, Sánchez, Grimi. Sí, sí, bueno, eh, a ver, ¿hablamos de los centrales? Sí. Grimi firma su contrato mañana, ya lo uh -huh. dijimos. Lo de Lolo eh, es simple de explicar. Porque también hemos contado que a Coca no lo, no lo convence, Lolo. Es verdad. Que el técnico de Racing, cuando le dijeron... Tengo Lolo, esta posibilidad de Luciano Lolo, el hombre de grano de Córdoba. Coca hizo cara, dijo, mm -hmm. y prefiero otra cosa, busco centrales más rápidos. Pero en este panorama... Sí. Nosotros acabamos de mencionar de política austera y demás uh -huh. no, hay que no, otro. no hay mucho. Vos me estás no haciendo? un descarte. Muy bien, perfecto. Sí, sí, sí. por supuesto. Lolo Descarte y Sánchez Descarte. Como llegó Coca también por descarte. Sí, bueno, ¿eh? recién es... bueno ah, pero esto es ahí. La fábrica ahí. de reciclados. Diga. Eh, lo de Lolo es muy posible, pero uh -huh. van a dejar que pase el tiempo para ver si aparece otra opción más. Uh -huh. eh, es muy posible que se haga. Por eso yo decía la línea 4 que hoy, que más hoy está en vista. De, de Esto no quiere decir que Loli Sánchez ya son jugadores no, de No, no, por favor aclaremos Es lo que más cerquita está. A, es lo que cuenta que más cerquita está. Siga nomás. Nicolás Sánchez sí es un jugador que interesa y mucho. Sí. Sobre todo a Coca. Uh -huh. Porque además se conocen con Grimi. Y según Coca, defensivamente, Godoy Cruz anduvo muy bien. Y porque Grimi, además, en una línea de tres, se puede improvisar. Improvisar no, porque lo ha hecho y lo ha hecho bien en Godoy Cruz. Uh -huh. Le puede rendir también como stopper. Bueno, mirete. Lo quiera Sánchez, cerca de Grimi. Para tratar de conseguir esa solidez defensiva. Que más allá de la proyección de los laterales que va a buscar Coca, uh -huh. le pueda aportar Grimi. Lo de Sánchez es complicado, porque Godoy Cruz pide un resarcimiento. Mansur. Pide un resarcimiento Presidente de Ode Cruz Exactamente, está exigiendo eh, Un dinero uh -huh. Que a mí me dicen que estaría cerca del medio millón de dólares Bueno, que siga su camino entonces Por un jugador que tiene 29 años ¿no? Sí, como, como, como Sánchez bueno. eh, De todas maneras Yo creo que Racing va a hacer el esfuerzo por Sánchez La mitad de la cancha Lo de Videla es complicado uh -huh. Porque la U de Chile quiere vender el pase del jugador No va a aceptar ningún tipo de préstamo Como Racing está pidiendo Y Racing, me parece que por las exigencias económicas del equipo chileno, sí. eh, se empieza a enfriar la situación de Videla. Videla hoy está frío, perfecto. Sí, Racing va a jugar con un solo volante central sí. siempre y cuando llegue el enganche. Uh -huh. Y en relación al enganche, Racing pidió condiciones por Pérez García. Sí. Salieron espantados. ¿Qué por, pasó? Porque claro, 30 años sí. tiene Pérez García, uh -huh. pidieron 1.800.000 dólares. Y por supuesto que Racing no está no, ni cerca de poder no. pagar... Ni el 50%, suma, mirá, sí. Claro, por el pase de un jugador de 30 años, mm -hmm. porque hoy en Racing se evalúa eso. La edad, el poder revés, sí, sí, y un de cosas, a la hora de querer comprar sí, un jugador. Por perfecto. eso lo de Pérez García... Hoy está es un muy frío lejos, también. Muy lejos de hacerse. A mí me contaban que mm -hmm. Pérez García va a jugar... En Catal, en el Alguacel, sí. aquel equipo en el que dirigió Maradona, sí. Sí. Pérez García tiene muchas chances de jugar ahí. Bueno, va a ser la moneda, perfecto. Eh, paradiso eso el placer ¿no? y tenerlo aquí con nosotros, eh, después de tanto tiempo. Bueno, voy a tratar de venir más. Seguido. Espero, espero, sea pero poquito. Usted sabe por teléfono. Eso, Dí, dígale sector. a Marianito que nos, ¿Eh? nos dé un lugarcito. Creo que, lo deje mal es, que lo deje mal es el número uno, ¿no? Sí, está claro, es el número uno. Sí, sí, Porque muchos no lo crean, pero es el número uno. Supere. Nos vamos, todo bien, Tierno, nos vamos, basta, bien. Basta, Nos vamos viejo, nos vamos Nos vamos y no sé si volvemos el sábado Mañana sí, el sábado no Vamos a comer, joreme ¿Vamos a comer? Vamos ¿Vamos a comer? Sí, vamos, chao. Si no de... Radio. Radio es comunicación Radio, Radio es actualidad, actualidad. AM570 570. Es Radio Argentina Y estamos en contacto con el mundo Tenemos un lugar